3,9, dice sensación térmica la gente de TN, 5 y pico los grados. Hacía unos un ratito sensación unos, térmica, ratito cinco, me, algunas décimas de grado bajo cero, un rato más temprano. Sí. Pero está lindo el día, hace frío, pero está lindo el sol, despejado. Se, se va a poner más lindo y ya todo el, lo que resta de la... Sí, se va a poner más lindo, me parece que va a llegar a 10 y pico de grados a temperatura y ah, 10 no, y no, poquitos y listo. Veamos, el vaso, veamos vamos a el, vaso, el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. En lo que el resto de la, de la semana a andar el 22, 25 grados, ya está, el invierno ya fue. Hoy es el, el último frío y ya fue. Yo ayer eh, tenía un poco de frío, como para desmentir tu no, idea. No, no, que... ayer, ayer hace frío, hoy claramente hace frío, pero digo, ya está, o sea, ya estamos a fin de agosto. Ya o sea, el invierno no es lo que dos, era. Dos semanas más y arranca la primavera. Papá, ya está, está, está todo mal con el invierno, ¿eh? ya está. Está todo mal <risas> Estamos con el interno. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Bien? muy Fin de semana. Fantástico. ¿Todo bien? Impresionante. Bueno, arrancamos eh un Control Z más de lunes acá, como todos los lunes a las 10 de la mañana en Radio Palermo. Sí, exactamente. Saludamos a Yamila Betty, a ah, nuestra productora. la Natalia, la operadora. Tenemos al jefe de, de operadores también, al que sí. saludamos. No nos da bola, pero nos saludamos igual. Sí. Bueno, ¿cómo anda Bien, ¿no? fantástico. Contame algo del fin de semana. Ay, saludos ah, el... la fotografía del señor Landó. El señor Landó está una fotografía hermosa. Hermosa. Sí, eh, bueno. fin de semana bien relajado, eh asado. Qué lindo. Sí, sí. sí. Yo casi no salí de mi casa el fin de semana. Muy bien. Eh, oso po oso de la cueva. Sí. Porque, bueno. se levantó la cama? Sí, sí, sí, al, al sillón. ¿Pero meo no, pijama todo el fin de semana o? No, no, no, no, no. No. Me Vestimenta... quedé de dentro de entre casa. Dentro de entre casa, la Sí, Mucha serie, mucha tele, mucho fútbol, no vamos a hablar más de fútbol, no vamos a hablar de fútbol, eh, no vamos a hablar de fútbol, salta ya no. Milavetti del otro lado del vídeo. Sí. Vamos a puntero, dice, hace tres. dos semanas estaba llorando, arrodillada, pidiendo por favor no irse al descenso, perdiendo una vela a San Caruso, y ahora dice vamos a puntero, no tiene cara, sí. no tiene cara, absolutamente cara. No. Sí. Cualquier cosa. Bueno. eh ¿Y che que. Qué... ¿Qué me puedes decir de relacionado con la tecnología y tu fin de semana? ¿Relacionado con la tecnología y mi fin de semana? ¿Qué? Una <risa> okay. eh, eh, eh, <risa> eh, bomba tremenda. Te sí, sí. dejaba de tirar una pregunta. Tres. Decime. Eh, sí, eso. Mandé muchos mensajes. Vi tres, muchas televisión tecnología. tecnología, Tomé mucho mate con la pava eléctrica. ¿Qué más? Eh, no sé, eh, cosas cotidianas. Yo, yo puedo decir... Mucha con... mucha película, mucha película eh en formato digital. Sí. Eh... Mucha serie en formato digital. Bueno, hoy día todo es digital, ¿no? Digo, no si no usas el celo que estoy usando sí, el VHS. Sí, bueno, sí. <risa> ¿No? Es ah. verdad, es verdad. Es verdad, yo me refería a, a no a dividir ni nada de eso, sino sí, a, a sin sí, sí, soporte físico. Sin sí, soporte problema. físico, sí. exactamente. Eso quise decir y dije otra cosa. Bueno, pero vos no refiriendo a eso, ¿exactamente o sí? Eh, más o menos, estaba tratando de eh, encauzar la el, la conversación. El, el, para chino de, el chino que aparece en crónica, eh, más o menos, que venía cotorras en en Palarmol no portada al pueblo para YouTube, eh Richard Clásico de YouTube, meme de YouTube, el chino, que es eh, más o menos. No, nunca lo he Sí, sí, sí, lo he Ah, bueno, okay, perfecto. Bueno, bueno, quería llevar para el lado de de, de, de, de, de la temática de este programa. tiene que ver con la tecnología, con los negocios. Hubo todo? algún rumor estos estas horas. Sí, eh, ayer... que se iba uno de los operadores de telefonía del país. Claro, eh ayer la bomba la Trifoway. Sí que decía que... eh Tengo que el van... título acá, mira. Imposili... Imposibilidad de ampliar servicios y la inflación cercaron a Nextel Argentina. Eso es una segunda nota. Había una segunda nota previa que decía que la compañía eh, ah, bueno. se iba de... No son las, la, el... Yo leí el por qué, digamos. El intento claro, no. de explicar por qué se iría... Había iba... una nota que era que la, la, la compañía se iba de, de la Argentina. En rigor, la compañía desmintió esto, pero lo que sí es cierto, que es algo que... En la nota estaba muy bien explicado, es que eh Nextel puso en venta su, su sus operaciones en la Argentina hace ya un tiempo porque no tiene margen de maniobra. Eh, está vendiendo en otros países también, metió en Perú, en Guyana, eh, en Creo que en, en Uruguay también la En todos en venta, los países donde eh, no tiene eh, posibilidad, posibilidad de crecer a nivel red celular de no tiene licitación de espectro no sé y eso ya está como está como vendiendo las eh, las las operaciones. Exactamente, cualquiera que haya usado Netel, como que use Netel, lo lo sabe y lo lo ha sufrido el servicio de datos que hoy es clave en cualquier celular, Complicado. en el en el caso de un teléfono Netel que no es, no usa la red celular, sino que usa una tecnología diferente, es entre complicado a imposible. Bueno, esto está desmentido igual. Claro. El tema de que se va, por lo menos por la empresa, oficialmente no viene. A ver, Pero digamos, no. se quiere ir, claramente, porque de hecho pusieron todo en venta. Lo que sí. pasa es que lo que Infobae lo daba era como algo ya más este, como más, algo de machine guncrete. Eh, lo cierto es que si no, digamos, si no se va hoy, se va a ir en cuanto a alguien le ponga plata para quedarse con las antenas que tiene por todo el país eh y los equipamientos, se a media vuelta y se va. ¿Por qué? Porque como no puede tener eh, 4G, no tiene manera de competir con las otras operadoras, no tiene manera de competir contra las otras operadoras. En el elemento clave que hoy este eh, digamos, que a futuro va a ser lo que lo que rija la telefonía móvil, que tiene que ver con los datos, eh, en todos los países donde no puede operar de esta manera se están y en los países en donde sí pueden operar, están haciendo una red Brasil, por ejemplo. Claro, o Estados Unidos están haciendo toda una Ecuador, reconversión, una reconversión de toda su de toda su red. Para transformarse en algo mucho más parecido a una a una red de telefonía celular bueno todas las fichas de excel para estos para estos meses estaban puestas en la licitación de espectro y como ya te contamos acá muchas veces es la licitación de lo que sobró de espectro radioeléctrico de la fusión de de movistar con eh de que dio origen a movistar no la fusión entre entre telefónica y y movicom exacto y entre Unifon y Movicon en uh -huh. realidad que dio origen a Movistar hace uh -huh. ya 10 años más o menos más o menos más o menos fue en el 2003 ¿no? ¿cómo pasó el tiempo? 10 eh? años bueno había quedado en esa esa fusión hizo que por regulación la empresa esta nueva tuviera que devolver una parte del espectro que le sobraba de, después de la del rejunte de las de las, de las las dos redes y eso siempre estuvo en disputa y siempre se iba a licitar de hecho se, había una una expectativa de parte de Nextel de que una parte de ese espectro les podía tocar a ellos bueno una una licitación frustrada este año entre el año pasado de este año se pospuso un par de veces y eso quedó en manos de Arsat finalmente, ¿no? Sí, exacto. La Telefónica estatal de la cual todavía no hay demasiadas novedades. No. Supuestamente va a operar con la con la marca libre.ar, pero, pero todavía no, no, hay, no, ha sucedido, no hay mucha no. novedad. Bueno, después de ese de esa eh, digamos de que la una de las últimas fichitas del de de la compañía eh para conseguir espectro, como decía Ricardo, poder dar servicios de 3G y de 4G en, en en Argentina y así completar el servicio que ya de por sí es restringido, que vamos, el servicio de Nextel es restringido porque tiene que ver con el tendido de la red que iba de eh ¿qué era? Era el el el, el corredor de la costa más o menos Bahía Blanca Capital Eh, Mar del Plata toda la costa y después para el norte Santa Fe llegaba hasta hasta Salta creo por ahí un poquito menos me parece Córdoba Santa, córdoba Rosario en bueno, una red es una tecnología la tecnología del PRIPRIP la tecnología de radio bidireccional es lo que en su momento fue la nada el caballito de batalla de la compañía lo, sigue siendo. lo sigue siendo en Estados hecho. Unidos lo sigue siendo también es lo que funciona con los camiones con muchos servicios de de de, de logística y demás pero bueno es cierto que con el, el los servicios de datos, eh, estos servicios de radio, cada vez son, aunque sea gratis y qué sé yo, quedan como un poco relegados. Sí. Bueno, hay mucho menos si no tenés eh, red celular para para competir con el resto de, de las compañías, se complica. Y eso aparentemente es lo que lo que está pasando con Nextel, que como decíamos desmintió que se va de la Argentina en este momento, pero bueno, en pero, algún momento pero, se pone... Pero lo. digamos, sí, pero tiene valijas hechas. Está levantando campamentos, sí. exactamente. Bueno... Eh, ¿usaste Nextel alguna vez? Creo que lo creo que lo sé solamente eh para testear equipos. Siempre yo sé que la gente que lo mucha gente que lo usa dice que es la no, una, maravilla, una maravilla absoluta y demás. Em eh, complicadito. No, no, a mí nunca, nunca lo usé también. Nunca le encontré la, la gracia. O sea, digamos no no También si lo me... no entiende. Le explicamos Nextel, apretás un botón y digo hola Ah no entiendo no, no entiendo cuando habla ah, no entiendo nosotros de... o la gente de nosotros nunca entendió. no pero eh. no, pero ahora en serio, no nunca te encontré la, la la la ventaja por sobre un teléfono, calculo que en algún momento tendría que ver con los costos, tenía que ver con los costos, claramente no, ese tema de la claro. el tema de la flota tenía que ver con los costos, lo que diceil es que no entiende ese ah hola, ese está bien, pero se supone que el que lo está escuchando lo entiende. vos porque estás ahí cerca exactamente entrar en del ois, bueno, eh. Yo tampoco usé nunca en excel y últimamente había como hay como una como una como una protesta de por lo menos varios usuarios de Nextel que conozco con respecto a la eh, a la calidad del servicio pero esto no no quiere decir que esté extendido a todos los usuarios ni que tengan un mal servicio pero había como alguna como alguna crítica eh con respecto al al servicio y obviamente también con respecto a su a su poca cobertura de de datos como decíamos Exacto. al principio de esta desmentida parcial porque en algún momento Se van en viols. Eh Otro que violina en bolsa Sí, sí, sí Es el, el amigo Steve Ballmer El pelado Ballmer El CEO de Microsoft sí, Monkey Boy, para los que no lo quieran Monkey Boy, exactamente Se va tipo raro Raro eh, Muy Raro Muy extrovertido por momento Ha tenido una historia, tiene una historia de, ¿cuánto? ¿30 años en la compañía? Sí, sí, ah. es uno de los, es uno de los era, el, era el... El 30 Sí, era el compañero de empleado número 30 de, de Bill Gates en claro. en la universidad y y nada, en algún momento la llamó y dijo, "Che, estoy ¿podernos? armando, mira, me estoy armando un boliche", le dijo, por ahí, la sí. por ahí funciona". Sí. Es un eh pero no. venía que te explico, es una digo. empresita de de de, de tecnología de computadoras. Y ¿Qué le, ¿Le dijo Malvar, sí. el otro loco que tenía pelo, no sé por Tenía pelo esa época, pelo en esa época y jugaba era o al fútbol americano. Y, sí, exactamente, y, y, aprovechando su un corpachón, vamos su, su, a decir. Su, su cuerpo, claro. Sí. Era uno de los, de los, de los forwards, me imagino, de los que van al... No los lo que ponen el hombro. Sí. lo que pone el hombro en el fútbol americano, cosa que viene. Conozco poco. Poco. ¿no? Bueno. Eh, Pero o sea, bueno... Es la... que este muchacho, que en algún momento ingresó a Microsoft con un tema... Más para hacerse cargo de la parte de de de, de comercial y de finanzas, ¿no? Más para ese lado. No, era un, no es un técnico. No, de hecho, es, digamos, su, su fuerte es ese, ¿no? Es un, claro. hombre, es un vendedor. Es un, es un ejecutivo que está a cargo de el tema de los negocios, digamos, estaba eso. Para eso entró a la a la compañía en el año 80 eh como empleado número 30 y en el 2000, ya mira, cómo pasa el tiempo. ¿eh? En el 2000 cuando Bill Gates dijo, "Bueno, chicos, ya está, me voy, me voy tranca a la fundación, que sigo como presidente honorario de la No, no como presidente de la compañía, pero sí. pero basta, me retiro del día a día. Asumió como CEO el pelado Balmer que hasta el momento era era el dos. Y ahora acaba de anunciar que en en un año eh se retira de de su puesto de CEO de la compañía, está haciendo como una transición ordenada diciendo, bueno, levanta la mano y dijo, eh chicos, en un año sí, vayan viendo para ya? que la gente empiece a, a organizar la despedida, claro. lo, comprar las, eh, la la encarga las gaseosas los sanguchitos de miga y todo eso para despedir a para despedir a Balmer que eh es un viejo conocido de la industria, joven, 57 años. Sí, sí, sí, bueno, todos ¿no? de la misma edad que, que, eh, que Bill Gates y que de TikTok millonario mal iba a decir multi no sé si es multimillonario pero tiene 500 millones Vos decís que no, pero más de dos millones tiene Más de tres millones tiene sí, sí sí la palabra multimillonario se usa para los que tienen más de mil millones Pero el Tipo bueno. billonario en inglés Tipo billionaire exactamente el, el pero Yo digo que tiene más de mil millones pero seguro ¿Es ¿De de patrimonio? Eh, sí puede ser posa no no tengo el número en este momento pero probablemente sí Y si no tiene 300 700 o sea <risa> tiene eh no tipo de, de muchísima dinero porque es uno de los principales eh y más viejos accionistas de la compañía, Exacto. obviamente. A diferencia de de de Bill eh que cuando se fue hizo todo un video muy feliz y que la gente lo vio <risa> eh. y Un video que si no lo vieron les recomiendo es el su video de Bill Gates en su último día de, de trabajo en en Microsoft, es muy divertido. El ya porque... que sale con la caja con, sí, con la... es muy o sea, porque él tiene mucho humor. Digamos, el tipo dice bueno qué voy a hacer ahora, entonces saca su caja con cositas de Hay la oficina, la pone encima del del techo del auto, abre la puerta, se mete el auto, deja la caja en el medio del sí, sí. techo y se va y te lo muestran yendo de acá para allá con la caja encima eh dice bueno, a ver voy a voy a aprender a tocar la guitarra, entonces aparece con, con creo que era unlash después dice, quiero aprender a cantar me sí, parece bono Nada, está digamos se lo tomó con con mucha con mucho humor y además se fue como un grande. Eh, Balmer, más Balmer, o menos, está más menos, cuestionado, muy cuestionado, muy cuestionado por la estrategia móvil de Microsoft. Sí. Es como lo que le dicen es, bueno, este tipo no supo llevar a Microsoft al al al, al a la compañía más grande del momento, al momento que asumió en el 2000 de, de del mundo de la informática e internet también, porque sí. en ese momento lo lo era o eh, ya estaba Google y Yahoo asomando y alguna compañía más eBay y veíamos Amazon comenzando a, a pisar bastante más fuerte, pero bueno, claramente es como él en su momento tenía el monopolio de la industria de la industria informática y eh no supo, según lo que dicen algunos analistas y algunos accionistas de la compañía, no supo llevar a Microsoft de la manera eh que ellos consideran correcta al mundo móvil. De hecho se se dice eh ya nosotros nos sabemos, tiene un sentido muy particular, pero para para para mucha gente, para muchos analistas hablan de la década perdida de Microsoft. Es una década No la década ganada, sino si la década perdida. Perdido. Claro, es una década en donde eh los tipos pasaron de ser los dueños de todo a digamos de, perdió peso específico, digamos, la compañía. Exacto. O sea, creció, de hecho, creció sigue muchísimo, siempre facturando, facturando mucho más y todo. En pero... estos 10 años la lo que facturó eh Microsoft, lo que aumentó su su facturación es, es bestial, pero pasó de ser el único jugador que que marcaba toda <risa> la no, no, hacer a ser no solamente un jugador que es ahora uno más frente a dos titanes como como Apple y como Google, sino que además lo que está haciendo en los terrenos en donde los demás son muy fuertes eh le está costando arrancar. Y en el teléfono en el terreno donde Microsoft es imbatible, que es en el de las computadoras de escritorio, es un mercado que está en en contracción. En, en contracción con lo cual eso Está, está todo mal, básicamente. Claro, bueno, en ese pasa... en ese punto, ¿no? Perdóname. En otros en otras áreas, sobre todo en cuestiones corporativas y qué sé yo, la sigue rompiendo. Pero en lo que tiene que ver con la computación personal, que se ha reformulado sobre todo a partir de 2007, es donde Microsoft está teniendo Muchos problemas para pescar la vuelta todo el tema de la nube de los servicios en internet y qué sé yo ahí es donde la compañía sigue teniendo algún algún peso, pero comparte ahí divide con muchas más con muchos más competidores y en el mundo móvil bueno tiene el acuerdo con Nokia sí. quién iba a pensar que Microsoft iba a tener que es, ese abrazo desesperado entre dos eh que no sabe que es un abrazo de dos o de quién para quién si están uniendo los dos quién quién quién tira más más para abajo. Ymos quién iba a pensar que iba a tener que hacer esta asociación cuando en realidad Microsoft lo que hacía era el idea de estos segmentos ir solo y quedarse con todo el mercado en la mayoría de las, en la mayoría de las veces. bueno ahora va en asociación con eh, en asociación con Nokia eh, y los mercados respondieron positivamente porque la asociación sí. subió entre el 7 y el 10% esta mañana más o menos ahí después del anuncio de, de la salida de, de la salida deste Balmer y ya se habla de quiénes lo van a reemplazar que es más o menos todos. Todos. Al igual que, digamos, en un punto es interesante porque en un punto tiene el mismo problema que Intel. lo que te tiro así. A ver, Total... explícame. Mientras ya sí. mí la Betty se desespera haciendo las señales que vayamos a la tanda, pero esto es no. un tema tan caliente que no lo podemos dejar. No, no, para Vamos a la tanda y te lo respondo después a la tanda. Ah, perfecto. No me, no, te lo no, te lo, no me lo conté hasta ahora, no te lo te lo ahora. Bueno, no Así se tengo 10 Con... minutos para pensar Qué corno voy a decir ControlZRadio.com.ar es nuestro blog Ahí en un ratito el programa para que lo escuchen Para que se lo bajen a su tableta Que puede tener Windows o no Para ver si si si, si usan Windows de Microsoft eh Para que se lo bajen a su teléfono celular Que también puede tener Windows de Microsoft O no, o, no, o Android, etcétera, etcétera Y cuando volvemos de la pausa eh, Ricardo nos va a tirar nos va a revelar este misterio Ahí volvemos Quédate porque ya viene más Control Z. Auspicia Claro, empresa de telecomunicaciones líder en América Latina. Es simple, es claro. Nos llena de orgullo saber que desde hace 25 años, miles de jóvenes argentinos conquistan su primer trabajo en McDonald's. Hoy empleamos a más de 14.000 personas a quienes preparamos para crecer profesionalmente día tras día. Creemos que una experiencia así vale para toda la vida. Ofrecer oportunidades y valorar talentos es parte de nuestra historia. McDonald's. 25 años. Simplemente extraordinarios. Presenta Petruras.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 que un iPod es una ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial, escucha Control-Z y llama a las cosas por su nombre. Bueno, bueno. se nos pasó el tiempo, así no vamos a hablar de lo de Intel y Ah, bueno, de antes de ir a la tanda, Ricardo prometió... Estamos hablando de la transición de Microsoft. Sí. Seguimos. Sí. eh Bueno... Vamos claro. a contarle para la gente que se incorpora recién a Control-Z, <risa> que estamos hablando que... Esti... Te estás riendo, pero... No, no <risa> porque... Y Barmer, el CEO de tenemos... Microsoft, se fue. Por supuesto, perdón, tenemos... Ya, tenemos... ya todas las razones por las que se fue en el bloque anterior, no las vamos a volver a repetir. No. eh Vos dijiste que ese parecía a Intel. Yo digo que eh Microsoft como Intel está en una situación similar, en el sentido de que el mundo... Lo que fue la, la plataforma Wintel, o sea, Windows y los Intel. Los chips de Intel sí. el sistema operativo de Microsoft. Sí. que dominaron la computación personal están en crisis, precisamente porque lo que está creciendo mucho es el celular y la tableta, pongámoslo así. Que usan otros chips y otros sistemas operativos en, en general. Exactamente, y en ambos casos están los dos con ofertas que permiten... Eh, o de hecho podrías tener hoy Winter en el celular y o en no la tableta. No, estaría funcionando, digo con un chip de Intel. Sí, no, no estaría siendo exitoso normalmente. Ah, lo claro, exacto, digamos. los dos tienen, Funciona, pero es más, tiene una oferta que en ambos casos es muy buena en términos de performance, de lo que te puedo ofrecer y yo, pero le está costando mucho, pero no arrancar. termina de cuajar. No, oh, muy bien, muy bien. Gran, gran muy bien. frase, gran frase, Y además, al igual que que en el caso de Microsoft, en Intel se fue Polo Telini eh, antes de tiempo. Eh digamos yo hubo que hacer ver, hubo que el ceo de Intel digo, y hubo que salir a a buscar a alguien más eh en medio de a los trompicones a los trompicones qué lindo eh y bueno tuvieron que tener que ver con cómo, cómo se engancheron nuevo no para para tratar de reformular la las compañías en ambos casos eh poniéndolo móvil que es un un elemento en el que no participan con fuerza como un un eje central, digo, para para empresas como como Facebook o como Google, el mundo móvil es una piedra cardinal de su Tiene que andar o tienen que andar? Tiene que andar o tienen que andar. Y si no se fuiste. la están jugando a todo nada, o sea, si no si no la pegan ahora eh ahora digo en unos años, en los próximos años, fueron Por más que han sido gigantes, tremendos yo, no no sé sé yo si... van a estar ahí dando vueltas, pero... pero... Pero no son los que marcan el ritmo, claramente. Totalmente. Bueno, se va a Valver, ¿y quién va a manejar el, el camioncito de Microsoft? No se sabe. Hay un montón de, de, de, de posibles candidatos que son todos los capos de la industria, más o menos, porque quien en teoría, no quisiera agarrar semejante sí. desafío. Se habló claro. de, de Steven Elop, que es el sí. CEO de Nokia. Sí. Eh, no se sabe. No se sabe. Elop es un tipo que además tiene una... Un... Un currículum muy particular porque cada dos, tres años salta de compañía, sí lo cual para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, que no estoy ahí, no lo conozco, nunca hablé con él y demás, habla mal de él, pero bueno, esos son... Eh, pero por ahí el mundo de los negocios no lo ve así, no, es no, un por tipo supuesto. que tiene mucha es un experiencia. Profesor, es un profesional, claro, es digamos, un tipo... en el sentido de que... Hay que ver para qué lo llamaron y cómo resolvió la situación, okay. no, por es ahí que... es un arreglador... Totalmente. Es un, es un tipo que arregla situaciones. Totalmente. Lo llama para hacer algo, está a dos años, pum, se va a la otra, sí, mete un par de parches y arregla sí. y así sí. va, por la vida. Vámonos uno. A Madrid y Microsoft, sí. la chocamos. La chocamos. Pero nos re divertimos, chavos. Sí, no, pero la, la chocamos. La empezamos a chocar el día que subimos, la chocamos. Sí. Ese día empieza la... la... <risa> pero estaría bueno ir. Muy divertido. Vamos al comedor. muy Vamos al comedor bien. a porfar gratis. y <risa> De entrada, o es. <risa> Vamos a Cabo de Redmond, Virginia sí. y cosa Gratis ¿Viste una? ¿Viste están dando? Te la... pongo en la máquina expendedora de, de golosina gratis, me quedo ahí dos días. Sí. Están dando vuelta las fotos de la oficina de Sipwalmar, eh que es como la de Bill Gates en su momento y que es como muchas de muchos este muchas empresas de California, del Silicon Valley de tecnología. Es una Porquería. pura porquería o sea, es un no está en Silicon Valley no está, no. La, no está en la parte no, no, no pero, digo, no pero digo como esas empresas la oficina es es un escritorio tirado en una esquina y sí, ahí está un poquito más grande que los demás pero cero o sea no, no uno digamos no es que tiene todo el piso para él que está no en, Seattle, el, eh, eh, sí. Redmond. Redmond en Seattle en Microsoft eh Ratman Ratman en Seattle si ¿no? si sí. lluvia, frío sí. todo es bajón bajón un bajo humano Bueno, eh nada, no se sabe quién va a dirigir Microsoft Probablemente no, no seamos nosotros No, dicen, dicen, dicen Yo tengo el teléfono abierto, eh Sí, obvio Está, obvio. está abierto el es teléfono un, La eh... gente de Microsoft lo tiene lo... Claro. <risa> Si quiere que me llamen se lo tiene Yo tardo 10 días hasta que me acomodo Por el tema del comedor, de la máquina expendedora, de la gaseosa gratis Y todo eso hasta que me acomodo Ya después me canso y... El tema es el mate No, pero lleva, lleva, lleva Lleva, lleva, sí Sí, pero iba a tener un par de, de de de acotaciones, pero no las voy a hacer. No, a no propósito a si, si si ahora hablando un un poquito, en serio. No, no mucho, no. Si leen en inglés, sí. eh en el sitio Business Insider hay una, una nota extensísima, Sí. Eh, biografía de Marisa Mayer, la CEO de Yahoo. Sí, que también suena. Que también suena, sí. Yo creo que es raro. Es raro es un año que está ese viaje. Un año que está ahí, sí, y además para mí no va a ir, pero <ríe> estuve estuve morfando unos unos choripanes allá al mediodía, ayer al mediodía con ella, eh fuimos a jugar al ping pong. Bien, los domingos acá, ¿vas sí, a ir? Sí. Sí. Va a pasar por Palermo. Bueno, Marisa que está muy contenta, ya que Marisa estamos, que ¿no? está muy contenta, claro, pero entonces en este esta noticia, esta nota de Business Insider extremadamente larga. Eh, no, Hola, no, es un, es un, no, no no porque está la era la norte no no es una biografía o sea no sé cuánto impresa no sé cuánto sería, pero es como un montón montón montón montón, pero es un, extremadamente detallada con bien el estilo de ese tipo de notas de notas con montones de testimonios mucho gente, detalle mucho detalle de todo su, su su infancia, su paso por Google, qué le pasó en Google, qué no le pasó en Google cómo llegó a Yahoo cómo le el un ceo inesperadamente todo eso está les pa explican cómo es ella, digamos, cómo piensa, por qué hace ciertas cosas y que no tiene en la cabeza? ¿Qué tiene la cabeza? Bueno, lo vamos a poner en controlzradio.com.ar para el, el que tenga ganas de leer el perfil de, de Marisa Meyer, que decíamos, estaba descorchando por estos días porque Yahoo después de un montón de años, mil millones de años, le le ganó a le ganó a Google en eh, en usuarios únicos dentro de sus plataformas. Sí, y nuestra productora ejecutiva levanta los bracitos en señal de, de conocí una noticia. O sea, festejamos que Marisa Meyer eh, ganó esto y que Javila con estaba estaba la, esperado, tanto sí. era la noticia no sí. es Qué gran día hoy, eh. sí. Día extraordinario. Hay lo que está clarísimo que es que eh, en en en muchos, digamos, en, en las semanas normales, Yamira no está alto tanto de algunas, las noticias Porque bueno, es el equipo el que está preocupado de es, otras cuestiones. Claro, obviamente el, una al cuestión al más más, general, más gerencial y operativa tenemos las las 20 personas que están haciendo una pasantía en este momento Yo también. Si sí, si sí, alguno quiere hacer una? que mande un mail a aire@construccionradio.com.ar. Sí. Ah, lo lo lo los pasantes sí, es que va a recibir va a haber a mandar un mail. No, de verdad, grande, que mande, eso va se se valorará ac se valora en su en su momento bueno, bueno. la cuestión es que eh, <coughs> eh, Yahoo, <coughs> viene, <coughs> Yahoo viene un saludo a nuestra operadora natalia Yahoo viene creciendo en en, en tráfico en tráfico ¿Taje? y se eh, se transformó una vez más después de varios años que no lo lograba en el sitio más visitado digamos el conjunto de sitios de de Yahoo que no incluye Tumblr, aparentemente en la en, en esta cuenta que hace 3, Comscore, no incluso Tumblr. Bueno, 3, tiene y es el número uno de Estados Unidos. En el mes pasado tuvo 196 millones de usuarios únicos en todas sus sus eh en toda su red de sitios eh casi un poquito más de 4 eh, millones de usuarios únicos más que Google en este mes. Igual Igualito va variando todo el tiempo, ¿no? Sí, lo interesante del caso es que uno habla de Yahoo como va. Ah, Chao, ya fue. Y los tipos tienen hay 700 millones de personas que usan sus productos y entran a, a yahoo.com eh al mes. Muchísimo. Y yo más yo tengo una cuenta de Yahoo. Yo sí lo tenía cuenta de Yahoo y la la que la uso. La gente de Yahoo ya que estamos en esa eh presentó actualizó su su aplicación de del clima para para Android, es la misma que antes estaba para para el iPhone, pero ahora está para Android es muy linda y tiene una cosa muy simpática que es que las además de ofrecerte el dato posta de cuánto es la temperatura tiene una base de fotografías que aportan los usuarios sí eh y entonces te muestra una foto ¿te identifica dónde estás? dónde estás y te muestra una foto del tipo de de clima que hay entonces si vos estás en Buenos Aires y llueve te muestra una foto de Buenos Aires lluviosa si estás en Buenos Aires y sol te muestra una foto de Buenos Aires con sol si sí, no y si estás en Buenos Aires y hay viento Él, claro. puede ser, puede gente, ser. Gente... una bandera, flancada, ah, no. bandera flancada, no. sí. okay bueno eh así que Yahoo que compró y no sigue sé. comprando un montón de empresas sí. y empresitas y, sí. y un montón de cosas todo esto de la mano de Marisa May en el, en el último año está teniendo está levantando un poquito la cabeza ¿eso es? sí perfecto ¿se irá a Microsoft ahora Marisa? No. no creo bueno ponemos una tanda ¿Te parece? Me encanta ControlZRadio.com.ar Ahí en un ratito Todo este material Links Etcétera Etcétera Y mucho más Cuando volvamos De la pausa Cada tanto se Perdón Cada tanto Se se, se retrasa La publicación del, De los datos En el blog Pero bueno Pasa pues. Pasa mejor Pasa Para también. ver si están atentos Totalmente Quédate, porque ya viene más... Control-Z. Control-Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. A ver si te guste. control c Control-V, Control-Z. Tu atajo a la tecnología. himos controlzradio.com.ar. Y si no quieren, tentado, perdón, si nos quieren es, es, así. es así. Es son como muchos programas es mucho más interesante lo que hicimos fuera del aire que dentro del aire, pero bueno, eso, sí, es eso habla de lo poco interesante que es lo que se pone al aire, claramente. Claramente. Lo sí. que sí es muy interesante sí. es el logo el G eh el C1, el el Optimus. G. Estoy leyendo, estoy leyendo otra cosa. Sí. Vamos a empezar de vuelta. Nuestros amigos de LG nos acompañan. Sí con el óptimo G con el óptimo G óptimo G depende óptimo de G, G sí. un que telefonazo sí. de, telefonazo un smartphone eh zarpado sí, super rápido cámara, cámara de 13 megapíxeles pantalla de 4,7 pulgadas un caño un caño lo re, lo super recomendamos. Sí, Nosotros bien. en Gozela sí. recomendamos el Optimus G de LG. Sí, y esto es independiente de lo que estén digamos, del dinero de que, que, no te... haya, que haya circulando, yo ahora en serio, lo probé, es muy buen teléfono. Realmente es muy buen teléfono. Es muy buen teléfono. Si están buscando un gama alta, sí. eso no es uno de los teléfonos más baratos del de no, mercado, pero tampoco, tampoco es lo más caro, caro, por eso sí. hay sí. smartphones eh de ese tipo de características con Android, qué sé yo, sí. que son eh bastante más caros y no son tan buenos como el como este modelo del chino. un saludo a los amigos de de LG Argentina. Bueno, eh se mandaron un proyectito a los amigos de Facebook que se llama internet.org. Dice sí. que le quieren dar internet a todo el mundo mundial, a toda la gente que no tiene internet, eh sí. Lo anunció eh, Mark Zuckerberg con otros otras compañías no está Facebook sola, está también Ericsson Nokia, Samsung, Qualcomm es un proyecto así, en teoría solidario ya le salieron algunas críticas diciendo lo que quiere hacer Facebook en realidad es quedarse con sumarle, Sumar ¿Viste que tiene gente? Mil, claro. viste que tiene mil mil usuarios, sí. bueno quiere tener dos mil o sea, sumarle gente porque le quiere porque le quiere, porque quiere más gente quiere para... todo, quiere el reino, el reino el mundo mundial, lo cierto es que que eh, eh, y eh, me gusta eso dice ya se ha escuchado al aire eh, hicieron esta iniciativa Que se llama internet.org sí. Y lo que va lo, el, el objetivo de esto Es llevar conectividad a zonas del planeta complicadas donde no donde es más, más difícil eh, conseguir eh, buenas conexiones sí es interesante porque eh, a lo largo de los años ha habido varias este, de estas iniciativas la más antigua es una de amd que era ser internet para todos y todas. Claro, 50 sí, exacto. Y pero digamos, no que también hace mucho que viene hablando sobre esta cuestión de el del próximo millón tal cual, el próximo billón en realidad acá dicen ellos, el próximo ¿Qué es un millardo? Usted que sabe de números. Ah, me confundí con eso. Pero no, ¿mil millones es un millardo. 1000 ¿Mil millones es en su millardo. Bueno, entonces el próximo millardo, ese es lo mismo que un billón nuestro. Claro, que un billón nuestro es un trillón de los Estados Unidos, sí. o sea, un millón de millones. Un billón de Estados Unidos es un millardo, son mil millones claro. o un millardo. No. Sí. Exactamente. Un okay. millardo es muy es horrible. Muy mexicano. Sí. Un millardo. <risa> sí. Mi, tono, mi, mi asiento viendo, mexicano. Estoy viendo la serie de eh, Palo le pido, le pido perdón a todos los mexicanos por mi asiento Que sonó más colombiano. Sí, me sonó horrible, sí qué eh, más, tenemos para decir. Bueno, hablábamos de Facebook y decíamos que está con esta iniciativa, sí. algunos lo critican, como esto se ah, no no quieren en realidad todo esto, no son tan buenos. Eh, lo, lo cierto es que lo que van a intentar, decíamos, además de de Facebook, que es como la cabeza, está Nokia, Samsung, Qualcomm y demás, y la idea es, es conseguir y hacer y producir aparatitos eh eh inteligentes, no solamente un celular, sino sí. que sea un smartphone, qué yo, a, a muy bajo costo, sí. y llegar a esos lugares donde eh internet tradicional es más complicado. En concreto todavía no no hay nada, obviamente, digamos, no es que dijeron, bueno, mañana vamos a salir con el con el ah, o sea, total, se y es... firmaron todos una kun acta de intención sí. y nada más. Eh, Facebook tiene varias eh iniciativas, o al menos una por por cuenta propia que está funcionando muy bien, que es dar servicios y acceso a Facebook gratis en teléfonos muy modestos. Eh, hace unos meses salió la la noticia de la cantidad de gente que tenía eh funcionando bajo este sistema que puedes mandar mensajes de Facebook gratis sí. en países eh donde el costo de tener un un teléfono celular es mucho mayor que el que el nuestro, por ejemplo, vamos a estar no, no no se ha hecho porque no, no hay hay... Men hay menos redes, sí. hay un montón de de de, de de barreras sí. para para Exacto. la conectividad. Sí. Bueno, hablando de Facebook. Sí, hablando de Facebook, le hackearon la cuenta al amigo Mark Hacker. Sí. La cuenta no, el muro le hackearon en realidad. Apareció un, eh creo que es un chabón pakistaní No, un palestino No, un palestino, palestino Paquit Había leído otra noticia de un hacker pakistaní Pero no es esta eh, un, <risa> Calil, un, un pibe que se llama Khalil eh Que vive en Palestina Estaba buscando vulnerabilidades en Facebook Y encontró una Y le eh, le avisó a la gente de Facebook Que tiene un programa que se llama White Hat Que te permite y te recompensa Si vos les avisás Eh... Le, les avisas por una bolsa de reglas de verdad me dice, che mira fíjate acá tenés un bug tenés una claro. tenés, acá podés hacer tal cosa y yo te pago en sí. 500 dólares y te dice te felicito por no sé la remera es que te compraste que no le contaste a nadie y acabo de ver tu cuenta bancaria claro. pero bueno, bueno digamos, es importante que lo cierto es que, es que Kalil le avisó a estos y no le dieron bola le dijeron che eh, Kalil mandame che escúchame flaco Eh, me descubrí una polaridad por la cual puedo, desde mi máquina, escribir en el muro de gente que no es amiga mía y que gente que ni siquiera tengo ningún tipo de vínculo sí. en Facebook. Nunca le dieron bola, y lo que hizo Khalil, muy piola, fue eh, escribir todo esto hacer en, el, en, el en el muro de Mark Zuckerberg. Sí, de, perdón, claro. Y qué pasó se armó un balón que bardo lo lo llamaron obviamente se metió con el muro del con el, con el muro del uno en la compañía lo llamaron le dijeron caliil escúchame te gracias bueno todo bien cali ¿Eh? dijo los quinientos sí. maestro, le dijo allá desde de paleestina le dijeron no no no te lo vamos a pagar porque lo que hiciste viola las la ley del nuestro código de, de, de recompensas por un le había des encontrar unos trucos uno trucos ¿No? le dieron bola y pone calil y después le van a quieren pagar además digo el tipo podía haberlo usado para ¿Delinquir? Para poner algo No, por lo menos Para postear algo Ah, qué sé yo Y no me, me estoy yendo de Facebook Me voy a trabajar a... <risa> Claro, me cansé de Facebook me, me cansé de Facebook Qué sé yo ah, Buenísimo Y el un post copado eh, Revean esto, por favor Amigos de Facebook Denle los 500 Sabemos que nos están escuchando Los 500 dólares a cali Además, escuchame 500 500 dólares. 500, dólares. 500 dólares, ¿Cuánto te gastas? Hace... Mark Zuckerberg ¿Cuánto te gastas? ¿Cuánto te gastas? ¿En un almuerzo? Déjame dejarlo Mark Déjate de hinchar, dale lo que hay que hacer una campaña. Sí. Una campaña para los Qui... Quiñones para Calil. <risa> bueno, eh vamos a ir una tanda, antes le contamos que finalmente va a haber juicio oral en el caso Taringa. Sí. Hablamos acá muchas veces, hablamos con con en un momento con Con, eh, ¿Con con Hernán o con Matías? Con Hernán Botwell sí. hablamos acá varias veces Que es uno de los de los de los tres fundadores de, sí. de Taringa El sitio argentino, ¿te acordás? Contamos varias veces acá que tuvo algún problema legal por eh, Con la Cámara Argentina del Libre Y algunas editoriales por eh, Linkear, a linkear contenido. contenidos protegidos Con eh, con copyright, con derechos de autor Hay un juicio que ya tiene Varios años, que tiene varias instancias Había una apelación a la, a la Corte Suprema de Justicia Y la Corte Suprema de Justicia Lo que dijo es Eh, tienen que ir a juicio sí. o sea reconoció el fallo de la cámara sí. y dijo vamos a hacer un un juicio oral por este tema de por este tema de de de, de derechos de autor e internet y que yo donde sabemos que hay mucho mucho gris mucho espacio no no legislado bueno lo cierto es que va a haber el juicio oral que es una de las cosas que quería la gente de Taringa por sí, otro sí, lado es sí, sí. dirimamos esto basta Terminemos, apelamos sí. pero ya está listo sí. vayamos a, a una instancia judicial sí. o expondremos allí en el juicio oral nuestros argumentos y veremos quién tiene razón por otro lado ya hay como una especie de entendimiento entre sí. la gente de Taringa y la y, y la Cámara tiene Argentina tiene un, un, un, acuerdo, un, acuerdo un acuerdo para acuerdo. supervisar lo que que se publica se supone que eh, el alguien, agua no va a llegar a la sangre no va a llegar al río sí. el agua no va a llegar al río es no en este caso no esperemos que llegue porque si no se seca y esto es todo es todo, un problema, es todo un problema bueno vamos a, a una, una tarde tanda, escuchamos un poquito de música y estamos en la recta final de este control z de lunes Ahí vamos auspicio claro.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 Acércate a la red de concesionarios oficial FIAT Y comienza a disfrutar el nuevo FIAT uno Importador FIAT Auto Argentina S.A. Domicilio Carlos María de la Paolera 299 Capital Federal Origen del producto Brasil Precio de lista del pack de seguridad 2500 Iba incluido stock 100 Promoción válida hasta agotar stock desde el 6 7 2013 Equipamiento según versión Tranquil. Tranquil. Tranquil. Yo quería decir que... ¿Puedo sí, decir? Que eh, la publicidad de manejar con cuidado? Ah, de Propaganda, propaganda. Luchemos por la vida. Sí. Eh, estábamos escuchando Feeling Good de Muse, esta banda maravillosa. que tiene hora viene, Muse? Eh, no sé, pero ¿no? no, me hagas un alegrón, si bien. Me... Pero <risa> que según sí. nuestro jefe de operadores, el señor Landó, es como Radiohead con 5% más de onda. Ah, a ¿5%? Me gusta porque se puede, digamos, puede tiene la precisa de la de la cantidad, ¿no? Sí, pero mío se va a estar en el personal 3 para 2000. Ahora en dentro de dos meses, Dos mes, en octubre. Sí. qué notición que te acabo a ver. me me el inicio de semana. Le mandamos un abrazo a la gente de personal y le decimos que estamos por su Raviniani, cómo Raviniani, 1732 entre Honduras, El Salvador. Ahí pueden poder código postal 14000, 1020 corte WT personal que nos manden ahí las entradas para el auditorio. con mucho gusto. Sí, aparte solemos entre, nos, entre nosotros. entre sí? nosotros sí. tres. Sí. <risa> Entonces nosotros tres. Entre nuestros oyentes. Bueno, eh yo te digo sí. Michael Zuck Sack, bueno, el sí. dentista. Dentista. Sí. El tipo. Sí. Hace en el 2011 le sí. sobran 30 lucas. 30.000 mil dólares, 30, sí. 30, dólares. Sí. Compró un diente de John Lennon. Capo. Okay. Capo. Punto John Lennon. Para, ¿Y cómo llegó a comprar un... Subasta, no sé. Sí. No, sé no sé. ¿Sabemos, hay algún... ¿Sabemos que diente es? No. ¿Premolar pero, con debe él? Debe ser un pues, claro, Un, un incisivo premolar... vale mucho más. Un incisivo es más caro. Vale, vale mucho Una ¿no? paleta ni te cuento. Sí, no, no, no. Una paleta, paleta claro. ser molar, uno de los sí. del fondo. Sí. Bueno, ahora el amigo... ¿Con, ¿Con cario sin cario? No, no, limpito. ¿Y pericamo? Ah, no, entonces, si no es con cario, yo no soy tan segura que sea de John ¿Cómo hizo para... O sea, ¿cómo hizo? No, ponen es que tiene una carie, después John Lennon se lo sacó, el dentista que se lo sacó en ese momento, conducta, claro. le hizo un conducto. Claro, bueno, abro paréntesis, sí. viste que yo estuve en Turquía hace sí. 15 días, bueno, sí. en uno de los palacios de Turquía, que está expuesto, hay expuestos tres pelos de la barba de Mahoma, yo lo conté acá, y el cetro de Moisés. Eh, el, el Así que imagínate que si hay cosas tan viejas dando vueltas, en teoría, sí. imagínate que el diente de Lennon tiene está mucho más no, no, así. Pero, pero para, para igual y el... puedes cantar el... mi barba tiene tres piedras, eso del Chalamove igual, no tengo, la cago, la cago a pero bueno, no Bueno, lo cierto es que este dentista sí. eh quiere... están hablando de clonar a a a Lennon. <risa> no tiene el... rebates, háganlo, al diente, por el diente. ...sacar material genético de ahí... Como ...y Jurassic empezar a... ¿eh? ...como Jurassic Park... encontraron el... ...que sí. encontraron el... ...totalmente... Sí. Sí. En, el, ...en el... ...la resina que era... ...la ámbar la resina esa... Sí. Del, sí. ...del mosquito... ...del sí. mosquito... ...la sangre del, del o sea, mamut... ...que era... el y... mafroditas... ...y no sé qué... ...cuánta historia hicieron los dinosaurios... ...en teoría... Sí. ...en el laboratorio... Sí, ...esto... Se puede, se puede. ...podría ser posible... Sí. ...digamos... ...teniendo en cuenta... ...la, la, la teoría de las células madre... qué sé yo... ...de toda la historieta... ...podría ser posible... Sí, ahora ...que también. se pueda realizar... No, no sé, complicado. No, Porque éticamente se puede hacer, sí, eh, igual mucho teniendo, más complicado Tengo en cuenta que lo que saldría de eso sería una persona que no sería John Lennon. Podría tener la base genética de John de, Lennon, pero nada más. Pero nada más. Y, y todo el, lo todo la digamos el, el, el acervo cultural, las cosas, la que fue más malo su vida. O puede no. salir un tipo el que Eh, como la novela desafina, de Sofina, pero Sofina. Como la novela Clon, por, de esto, científico. Te vuelca caen caen en lo mismo, ¿no? Sí, Termina exacto. el destino los Evas. Bueno, Oye, no te después está después la aparición de la luz. No, yo me del mato clon, hablando no de clonación, de que datos científicos sobre las madres y metida la novela del clon. Sí, sobre la bien. novela el clon es, es objeto, fue objeto de estudio, en serio lo digo, Darina. en varias universidades en su momento, por eso, por la no. manera en que trataban el, el tema de la clonación. Todo para justificar que se, que la novela ven eh, entera, obviamente. Entera. Bueno, Oye. amigos, controlzradio.com puto Ricardo, Samil, amigos, Natalia, o, Natalia, la producciones en la, en la producción comercial también hasta la semana que viene seguí escuchando control z en www